Uno de los riffs más característicos y reconocidos de la historia del rock, sin duda, es el del tema Money for Nothing de los legendarios Dire Straits. Este tema fue incluido en el álbum Brothers in Arms, lanzado en 1985 por la banda británica liderada por Mark Knopfler. Musicalmente hablando, este tema de venido en hit comienza con un riff de guitarra distorsionada y un tanto metálica que emula el sonido utilizado por los CC Top. Algunos dicen que NoFlor tuvo contactos con Billy Gibson, guitarrista de los CC Top, con el fin de que lo asesorara y le revele los secretos de su sonido. Money for Nothing cuenta con la participación de Sting, líder y vocalista de The Police, quien fue invitado a realizar los coros y al que también se le atribuye parte de la composición de la letra. Un dato curioso de esto es que Sting comienza y termina el tema cantando la frase I want my MTV con la misma melodía de Don't Stand So Close to Me, tema que interpreta con The Police. Money for Nothing tiene un autor pasivo, ya que Mark Knopfler escribió lo que un empleado de una casa de electrodomésticos balbuceaba mientras miraba la televisión en su trabajo. En realidad, Knopfler confesó que tuvo que adaptar algunas palabras, dado que las originales pronunciadas por este sujeto contenían un alto grado de vulgaridad y violencia. Como el músico temía no recordar con exactitud la situación, pidió un pedazo de papel y empezó a escribir la letra en el mismo local. Lo que esta canción describe es a un tipo malhumorado por su chato trabajo que maldice a los artistas que salen en televisión y a todo su mundo de fortuna y mujeres. Pero este mensaje ha sido tomado por algunos sectores sociales como un discurso sexista, racista y homofóbico, dado que en la letra aparecen palabras como marica o chimpancé, haciendo referencia a un percusionista de Bongo. Por su parte, Mark Knopfler manifestó en la revista Rolling Stone su desacuerdo con un editor de un diario gay de Londres que dijo que la letra se pasaba de la raya. Aparte del hecho de que existe gente gay estúpida, tanto como estúpidos pueden ser el resto de la gente, la canción quizá no se preste a más de un sentido. Tenés que interpretarla más directamente. El cantante de Money for Nothing es un tipo ignorante y estructurado, alguien que ve todo en términos financieros. Quiero decir, este hombre es un renegado de las estrellas de rock. Lo ve en términos de: bueno, eso no es un trabajo y esos chicos ricos son una estafa, aseguró Knopfler. Para entender lo que el cantante de Dire Straits quiso decir, rescatamos algunas líneas de la letra de Money for Nothing. Mira a esos yoyos. Así es como lo haces. Tocas la guitarra en la MTV. Eso no es trabajar. Así es como lo haces. Dinero por nada y chicas gratis. Historias con melodía. Canciones con algo más para contar.